Bienvenidos una semana más, camaradas tertulianos, y a todos nuestros radioyentes e internautas comarcales e internacionales. Bien, mi pronóstico de porra no andó muy lejos, el Orihuela naufragó en Sabadell. ¿Habrá posibilidad esta semana de conseguir una victoria en los arcos frente al venidor? Si se juega por la mañana, seguro que sí. Y en Tierra Salinas se mantuvieron en stand-by Tras el aplazamiento con el Lutiel por el fallecimiento de uno de sus jugadores ¿Logrará ganar a Londa en el Vicente García? Sería muy aconsejable, señor Sala Y en territorio Soval el Torrevieja no pudo algo previsto Con Granollers ni con Barcelona ¿Qué predicción nos dará Antonio Marí contra el Ciudad Real? Ánimo, podemos ganar Bien hallados tertulianos, tras la última desbandada ocasional de tertulianos Serio es preguntarse, ¿estaremos todos? ¿Volverán los abducidos? ¿La peineta estará en su sitio? ¿Su sitio estará visitando iglesias como acostumbra? ¿Estará hoy nuestro investigador deportivo? ¿Y nuestro mentalista andará por las tierras andaluzas? Cada semana me hago las mismas preguntas Y de algo estoy seguro, yo sí que estoy Cuando el señor moderador lo desee, comencemos. Pues comenzamos ya, señor egipciano, porque como usted bien dice, cuando el señor moderador lo desee, pues mi deseo es que empecemos ya. Así que buenas tardes. Faltaría más, buenas tardes. Por eso usted es el más inteligente, el más... In... Bueno, el, el, el lo mejor. Lo mejor de lo mejor. <risa> No me, no, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Por supuesto, por supuesto Yo nunca lo he dudado, en absoluto Eso faltaba sí, Que claro por cierto, duda. ahora luego le tengo que decir algo ¿Sí? Sí, ya tenemos fecha de paritorio para la cena de la tertulia A ver, dígame usted que voy a mirar el calendario A ver si la gente... Pues sí o sí, el viernes 27 de marzo nos presentamos aquí antonio presente y los dos que faltan al cuadrado en orihuela el 27 de marzo bien bien bien bien así que vayan ustedes preparándose o aquí me están diciendo que aquí así que ahora le preguntas a los demás que por lo visto no hay mucho consenso <risa> de acuerdo pues ya sabemos que el 27 de marzo vamos a cenar ¿no? aquí o que allí hay que, lo que el hay que acordar, 27 de marzo se, se cena exactamente lo que hay que acordar es si aquí o allí vale eh, pero ya sabemos que el 27 de marzo cenamos seguro seguro no vamos Bueno, yo no estaría tan seguro Pero bueno, si, tú lo, si usted lo dice bueno. que, que ya se me ha ido la cosa el, La educación y todo Le estaba hablando a usted de tú vale. Qué mala... Bueno, eh, en fin Sáquese el sofá de la boca, sí. por favor Por sí. cierto, muchos saludos a su señora madre Ah, pues saludos que yo le transmitiré No sé si nos estará escuchando Porque hoy le tocaba quedarse con los nietos porque... Vaya, vaya Ya tenemos bien. de comodín, qué bien Sí, sí, porque ya voy a adelantar Que Alberto Cerón no está... Porque está de paritorio. Anda, pues mira, muchas que... felicidades. Bienvenido sea. Todavía no ha nacido, pero, pero está, en a ello, punto, ¿no? está en ellos, sí. Vale, está en camino. Bueno, no mi hermano, sino su hijo, vamos. <risa> tu hermano no sé si ha nacido, pero tú sí, <risa> seguro. Yo sí porque estoy aquí. <risa> Madre mía. Ha visto qué listo soy. Sí, fue cuando pasó el, el cometa, Jale. <risa> <risa> a que no sabes qué hora es, Tony. Pues no. Qué silencio, por Dios. Son las 7 y 8 minutos, hora de presentar a nuestros tertulianos. Vaya. Así que vamos a ver quiénes están por ahí. Porque algunos seguro que ha faltado, ¿eh? Y ¿Sí? ha fallado. Y digo fallar con fa. Anda. Vale. Y, sí, sí. Y lo digo así porque Emilio Ortuño me ha con una cara. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, me pero crea, ha parecido. Me creía que lo ibas a decir con, con fa de zapatero. <risa> Oye Emilio, que te quede claro, 27 sí o sí. Ah, bueno, con seguridad No, no, no, no, no, no, no no. Déjate las iglesias para otro día 27, bueno, sí o sí Sí Y además, van a salir las fotos en la web Y se va a enterar todo el mundo del que falte, ¿eh? Ya, ya, ya me lo figuro, pero ¿cómo vamos a faltar? Oye, ¿las es de Valdés. <risa> <risa> de Valdés nada De Valdés y de cubos <risa> que Digo yo que a cargo de quién va, va Oiga, la cena de Del millón. bolsillo de cada uno Bueno, pues quiero una taza de avegren. <risa> Por cierto, Emilio, ¿qué estás comiendo a estas horas? Un caramelo, porque estaba aquí mientras tú arreglabas el micro. ¿Y la mistela? ¿Eh? La mitad anual no, me la han quitado también. Vaya. Nos la han quitado todo. Sí, es que a esas edades ya... Sí. le quitan a, a, a los la gente. coágulos. Son jodidos. Sí. sí, sí. sí. Oye. <risa> dime, Tonín, porque creo que aquí te ha pedido disculpas por, no, por tutearte. <risa> Mira, mejor llámame Tono, como en Caña y Barro. Ah, verdad. <risa> <risa> que lo de Caña y Barro acaba mal. Bueno. Vale. Bueno, después de cenar eh, hablaremos ya de todas esas cosas. Pues no queda nada. Pues, sí. Ah, 27 de marzo de 2009, ¿no? Eso parece, eso sí. parece. Todavía no hay mucho consenso, ya lo he dicho antes, ¿eh? Pero, pero, oye, ¿y qué sitio habéis elegido? Bueno, que eso no se puede hacer publicidad. <risa> pero... <risa> pero vamos a ver, ¿eh, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Ahí o aquí? Ese es el problema. Eso es lo que hay que elegir. Yo pienso que deberíamos de hacer una votación. O si no, por ejemplo, que no, el oyente yo, yo lo pienso, diga. No, yo pienso que deberíamos. Se dar... podía hacer, no, no, no, una, una encuesta en la web y que el oyente... O el visitante de la página dijera Y la mayoría, pues a partir del día 26 de... O el día 20 de marzo, por ejemplo Se acaba la encuesta ¿Y ¿Tienes? hasta dónde hemos llegado? Me parece muy buena idea Aunque yo pienso personalmente Que lo deberíamos hacer en Torrevieja Pienso Hombre, pues otra también cosa, me parece muy buena idea Otra amigo. cosa o sea, es que también la audiencia opine Oye, a mí me parece que bien. luego nosotros hagamos lo que queramos Claro o sea, ¿Nos pondrán alfombra roja a la entrada del no, restaurante? Por supuesto, y los ah, bueno. fotógrafos también, ¿eh? Vale, vale Ves bueno, a no, no, no. la peluquería, ¿eh? Sí, no, eh, eh, y López va. Y hazte un votos. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno, bueno. Emilio, Emilio. Dime. Voy a tenerle que cortar a la, usted las alas, las alas. yo lo diré. Bueno, las alas no me sirven para nada, pero si quiere seguir cortando cosas... <risa> bueno, pues lo voy a tener que cortar a usted otras cosas, porque ha cortado la borra esta semana, uno de los resultados... Sí. ...y ya va subiendo puestos... ¿eh? ...no me digas... ...se nos acerca peligrosamente Emilio Ortuño... ...que por cierto no está actualizada en la web... ...ah, ¿no? Sí, ...pues claro, si sí, sabía yo que alguna me haría... ...sí, sí que está actualizado... Sí. ...lo estoy viendo yo ahora yo mismo... ...habrá esta tarde... Pues, pues, hablamos, esta tarde. Eh, ...pero ahora mismo estoy viendo yo aquí... ...Emilio Ortuño... ...voy al primer... ...el, el, el, eh, el número uno... ...estoy viendo de aquí... ...el partido... ...Baracaldo... ...eh... ...almoradí... ...que el señor don Emilio Ortuño... ...a ver si lo encuentra así aquí está... ...le puso más uno... Y que ganó, por tanto, es el único acertante, oh, ¿eh? Así que sí que está actualizado, ¿eh? Y no, no ha habido ningún acertante más, ¿no? Ninguno más. Qué barbaridad. Así que estás acercándote peligrosamente a la zona alta, y eso no me gusta, porque ahí estoy yo. <risa> Siempre <risa> habrá alguien que te lesione. Sí, sí, sí habrá que llevar cuidado. Vamos. Eh, Antonio Marí, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre. <risa> Allí está el artífice del follón de la cena, por ya, cierto ya, ya, que, y Antonio... Así que no estaría de más que tuviera Su minuto de gloria gastronómica Antonio Marino se esperaba que lo fuese a saludar Ya estaba con el micro Estaba a 25 metros del micro Oye, Antonio, vamos a hablar de lo importante Un poco de la cervical sí. <risa> Antonio, cenamos en Torrevieja, ¿no? Yo creo que sí. sí Bueno, la encuesta en la web La encuesta en la web Ah, bueno, ah, bueno que vamos por lo de la encuesta y todo el Venga, vale. Emilio, te vamos a decir hasta dónde vamos a cenar. ¿Dónde? En casa de la tía Paca. Vamos a cenar... Dime. Eh, Toca el tambor en, A ver... Tengo que presentarme porque Antonio me está incitando a que hable, pero sin ser presentado ya sabéis bueno, mi bueno, norma. Vamos a arreglar esto, vamos a arreglar ah, sí. esto. Y, y ahora Ant tengo que hacer un una momento, segunda... Por... Un momento, por favor, Antonio. Vamos a arreglar esto. Antonio Sala, buenas sí, tardes. Sí, ahora. Eh, decía que me, me está incitando... <risa> me está incitando a Antonio a hablar sin ser presentado, pero bueno, ya lo habéis hecho vosotros, así me quedo mucho más tranquilo. Claro, porque si no, luego no dure meses, ¿eh? Pero me temo que voy a infringir una segunda norma. ¿Se puede hacer publicidad? Hombre, Jesús, en este caso, con los meses que llevamos. Yo creo que está justificado, creo ¿no? Hombre, sí, creo que deberíamos pero, Hombre, hacerlo. yo creo que se puede hacer porque si no, no sobre sabemos todo, dónde ir. Claro, sobre todo si ese sitio donde vayamos a cenar luego nos hace una gracia en el precio. Pues. <risa> <Joder>. <risa> ya que hacemos publicidad. Adelante, Antonio María. Pero vamos a ver, no hemos dicho que vamos a hacer una encuesta en la web. ¿Cómo vamos a decir Oye, en si... el En el caso de Torrevieja, <risa> se sabe dónde se va a cenar, pero en el caso de Orihuela, si ¿sí sale votado, ¿qué? Pues yo también sé dónde vamos a cenar Pues Pero venga, no, va No hemos que vamos a cenar en Torrevieja Pues venga, ya está la eh, No tenéis sitio allá en Torrevieja En tu casa mismo Antonio Marí eh, Me parece muy bien <risa> Hay sitios de sobra sí, ah, pues. Hay sitios de sobra Y, y, y aquí los tres Antonio, ya hemos elegido el sitio está, está, Pero Antonio Yo me acabo de enterar Yo ya sé se... todo lo de la y Yo ya sé cuál es el sitio Y me imagino que estará por la zona de la mata, ¿no? Pues no Por Oye. la zona de la mata si queréis por la zona de la mata No, no, no queréis no, no, no. Si se quiere, Queremos pero, lo que vosotros digáis Habíamos pensado en un sitio mucho más cerca Ah, pues bueno chicos, la zona mejor. de la mata tampoco está mal Pero bueno No, no, mejor si cerca, cerca de mejor. una zona que le gusta moverse a Emilio Vaya, Emilio. Vaya, <risa> vaya Visitando iglesias Señor, Sí, sí Entonces pues está por el ruso ah, Caliente, caliente Sí, <risa> sí Pues me parece Yo creo que bien. debemos dejar la, la intriga para próximos programas Sí, sí, sí Debemos hacerlo Por cierto, que, creo que esto no es una tertulia gastronómica, pero bueno. <ríe> creo, ¿Ah, que no? me, creo que merece la, la pena, eh, después de tantos meses y tanto tiempo, yo iba a decir incluso años, pero no, años no, sí, no hace sí. tanto. Que no nos juntamos para cenar, creo que merece la pena que le dediquemos nuestro tiempo, ¿no, Antonio Marí? Yo creo que sí. Claro, sí. claro. Oye, yo creo que sí quedas en años. <ríe> pues sí, ¿eh? Estará muy feo ahora. Aunque sean doyas plural. <ríe> <ríe> Bien, pues eh, ya están todos. Eh, presentados Porque los que no he presentado Porque no están No está Pedro Pagán tampoco hoy. qué le ha pasado? Pues hoy tenía una... Mm, eh, la caza de la butarda Bueno, va vamos a decir que tenía unos compromisos Que no podía eludir Y no ha podido venir Pero vendrá la semana que viene En parte es bueno para todos nosotros Porque es otra semana más Que Pedro Pagán no puede puntuar en la porra Y si más sí. que va a puntuar Emilio No me vengas con... Pues no figúrate. me No, nah, Emilio lo lesionamos bueno, está, Tiene fácil arreglo en fin, tenemos que hablar de la jornada de liga, porque estamos a viernes, ahí hay... todos los equipos de la Liga Baja van a disputar su partido, a excepción del club balonmano Torrevieja, que jugó frente al Fútbol eh, Club Barcelona el pasado martes, que ya sabemos que cayó derrotado eh, en un buen partido, 23-27 fue el resultado final, y que por tanto ya no va a jugar este fin de semana. He dicho en un buen partido, pese a que cayó derrotado y ya han visto que el marcador... No fue excesivamente ajustado Pero se mereció más el Torrevieja, ¿verdad, Antonio Marí? Grandísimo partido uh -huh. Extraordinario partido eh, Vamos, yo disfruté muchísimo Es más, eh, creo eh, Que solamente las lesiones Y lo ajustado de la plantilla No habían cambios En el club a los manos de Torrevieja Estaba lesionado Bucas, Hansen, Abraham, Roche no En fin eh, eh, Sebastián Simonet, eh, por ejemplo Estuvo jugando a piñón fijo todo el partido Y el Barcelona Solo se fue a partir del minuto 20 de la segunda mitad. Eh, para que se hagan una idea, al descanso se llegó con 12-10 favorable al club a los manos Torrevieja. Y eso se mantuvo uno arriba, uno abajo, eh, hasta el minuto 20. Eh, ya a partir de, de ahí, mmm, eh, evidentemente, eh, los jugadores eh, con, con apenas cambio, concretamente el que ha dicho Simonet, sin ninguno. Eh, pues claro eh, el cansancio hizo mella y ya no se define igual uh -huh. y entonces eh, quizá eh, dos, tres goles metió una mano ahí Casper y, y eh, que en otras ocasiones quizá hubieran entrado pero claro, no, no, cuando se lleva tanto tiempo sin, sin parar a piñón fijo eh, no sé, al, al final el cansancio hace mella, pero vamos extraordinario partido, desquició al Barcelona eh, vamos, estaba cerca de, de Ike Romero concretamente y estaba, vamos, estaba para que le diera algo Pues tenemos, tengo que decir que hemos asistido en esta, en esta tertulia, hemos asistido al partido del Torrevieja con el Barcelona las dos anteriores temporadas Y esta, precisamente, que no hemos asistido, ha sido la mejor, sin duda, el mejor partido, sin duda, del Torrevieja frente al Barça. ¿Será por eso, Antonio? Porque no me fui no, seguro, no, seguro. Yo, yo no lo creo, yo no lo creo, pero sí que digo que, que si hubieran estado, eh, yo pienso que de haber estado disponible eh, otros jugadores que no pudieron ni vestirse, mmm, creo que se le da un susto. ¿eh? Estoy, uh -huh. estoy seguro porque, de hecho, el susto, lo, vamos, hasta el final del partido. Justo se llevaron llamados Yo que estaba en la zona alta del pabellón vi cómo estaban en el palco Barrufet, que no se vistió. Luego pregunté y me dijeron que era porque querían darle descanso a su entrenador y Masip. Y vi cómo en el descanso iban directos al vestuario, me imagino sí. que para animar a sus jugadores yo, porque estaban pasando lo mal. Yo de hecho estuve en el descanso hablando un rato con Masip. Eh, Barrufet se fue al vestuario eh, y creo que como iba el menos bonito, les dijo. Y, y más si estaba, bueno, como decimos aquí, más frito que San Lorenzo. Tengo que decir que cuando habéis dicho que no se vistieron, que no se vistió, Emilio Ortuño ha hecho un gesto como diciendo que salieron desnudos. De ropa deportiva, Emilio. No empecemos como zapateros. Oh, sí, sí, sí. Y como habéis dicho lo de San Lorenzo, ¿eh? lo de San Lorenzo en la parrilla, ¿eh? Bueno, pues... No, no, no, es, es cierto y... Y estaban con un cabreo muy, muy considerable Y de hecho, hombre, a, a Simonel le llegaron a hacer hasta una mixta uh -huh. Pues bueno, no va a jugar el Torrevieja este fin de semana Porque ya lo hizo el martes Sí va a jugar el Almoradí en división de Honor B Que ganó Albaracaldo 23-24 Y este fin de semana se enfrenta Mañana sábado concretamente a las 5 de la tarde Al último clasificado, el Adelma Sin Fin Perdón, ¿cómo va afinando Emilio hasta en balonmano, eh? Sí, sí. en, en sí, todo, sí. es todo, la verdad. An, esto, esto se está an, poniendo de una... forma que... Esto ya no sé, voy a tener que elegir los vinos yo. <risa> Pero vamos a elegir... Tú, no tú y yo, tú y yo. Va vamos a decirle a, a, no. a esta persona que tenemos amistad, Antonio Sala y yo, que nos ponga un vino co como... No, no, vino exactamente, humano. exactamente. No, uh -huh. si no te importa, cuando la hayáis elegido, me lo decís para dar el visto bueno. Por supuesto, no falta nada más, <risa> os lo daré seguro. Sí, que os lo, daré seg os lo daré seguro. No si lo eligieran otros que yo me sé. Que ¿Y me darían aquí? agua con 0,16 miligramos de sodio <risa> <risa> <risa> Bueno, el Utiel Torrevieja se suspendió, Antonio Sala Pues sí, otro motivo trágico Y es el segundo ya pues Que nos ha sorprendido esta temporada Recordaremos todos el caso del jugador Carlos López Del Castellón B Hace ya varios meses Que perdió la vida en un accidente de tráfico Y ahora... ...le ha correspondido a Carlos Hernández... ...un futbolista del Utiel B... ...era del equipo filial... ...y que según la nota de la agencia F... ...distribuida a varios medios... ...ya había dejado el fútbol en septiembre ...precisamente por la cesión cardíaca que sufría... ...pero que al final... ...no ha podido mantenerlo con vida... ...según contaba esa misma nota... ...sufrió un infarto... ...en la localidad donde estaba... ...y, sí, y murió el chico... ...obviamente enseguida la directiva del club Utielano... ...se puso en contacto con la nuestra... ...para contaros el caso... ...y se aplazó el partido automáticamente... ...le mandamos nuestras condolencias... ...y nos pusimos a su disposición... ...para que se celebrara el partido... ...en la fecha que se estimara en adelante... ¿Hay fecha ya para, para ese pues partido? Pues está estudiando... ...dado que dentro de dos semanas tenemos puente o bien el mismo día 18, que es miércoles, víspera de San José, o el propio día de San José, jueves, se jugaría ese partido. Pero todavía no es seguro, no es firme, se está estudiando la posibilidad, a ver si se juega de noche, de tarde, a ver si la luz es suficiente, y cuando sea firme la decisión, pues ya se comunicará. Un problema, una situación que cada vez, por desgracia, se está haciendo más, más patente en el mundo del deporte, lo de, lo de los eh, infartos o lo de los problemas cardíacos, eh, en fin... Por desgracia está siendo así. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que va a ser la tertulia, lo que va a ser la porra, todo lo que conlleva este programa. Con ustedes en los próximos minutos comenzamos. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. <risa> Pues esta es la sintonía que nos anuncia como todas las semanas la presencia de nuestro investigador deportivo que hoy sí que está, hoy no nos ha dejado plantados y hay que saludarle. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes, Jesús. No os he dejado plantados, pero casi me voy, porque venía escuchándoos y he dicho, no sé si es la tertulia deportiva o gastronómica. <risa> creías, creías que te habías equivocado, ¿no? De, de mis Yo hora, creía de que sí. sí. es cuando que hay muchos lo... mucho riñanos aquí. Sí. Sí, sí, cuando sí. lo han dicho la gastronómica es cuando ha venido. Y si no, y espérate, ¿hay una cantidad de expertos enólogos? ¿Enólogos? Sí, sí. ¡Mamma sí. mía! Bueno, yo prefiero ser experto en jamón, si no, no. te importa. Oye, enólogos enólogos nos lo, no lo estás diciendo un poco eh, satíricamente no, y, no, no, y, no, no, y me voy a ofender porque yo soy uno de los enólogos por Dios por Dios <risa> bueno por cierto que vamos a ver qué nos trae el investigador enseguida pero yo tengo que hacer llegar a la audiencia una noticia que me ha llegado ahora mismo que ha sido ya y es que Acaba de nacer el hijo de Alberto. Hombre, hombre. De ser... un aplauso, un aplauso. y hey, hey, aplauso. Enhorabuena. enhorabuena. Esto sí que es un motivo para sonar. <risa> claro, claro, claro. Enhorabuena al padre y al tío. Y nace con hombre. gol y todo, eh. Eh, madre, que no la el, niño, pero... el niño ha venido con una cena bajo el brazo sí. <risa> siendo, siendo como es, tertuliano hombre, deportivo seguro hombre, que es de penalti Para que luego digan que <risa> Jesús Aquí está trabajando pese a la feliz noticia hombre, Bueno, pues sí. esto me recuerda y, y no es por ahora sacarlo a colación Pero que mi primera sobrina también llegó Conmigo en la tertulia Y me llamaron en directo y sonó el teléfono Ah, ¿sí? Sí, curiosamente, sí sí sí, sí, sí, sí. sí, es cierto, es cierto. Bueno, pues ha nacido también mi, mi sobrino, eh, mi nuevo sobrino, ya con este, ya son cinco. Oye, el eh, viernes que viene lo traemos, ¿eh? Pues ojo, eh, muy pronto es. Eh. Pues ha nacido precisamente en la Tertulia, sí señor. Acaba de nacer, eh, se llama Arturo, ya lo anuncio. Eh, ha nacido bien, algo pequeño, pero muy bien. Y la madre también está bien, en fin. Ya, ya os iré contando cosas porque no sé nada más porque estoy aquí, lógicamente sí. Pero bueno, ahí estaba la noticia Que seguro que no es más importante que la que nos trae el investigador deportivo Pero tenía que ah, decirla Tan importante tan importante no puede ser la mía como esa Además se le está cayendo la baba a Jesús Cerón te... Que nadie lo veis por aquí porque sí. por la radio no se ve pero Se, se, se está le está cayendo Se está colando con el micro <ríe> Bueno, pues si teníamos una noticia grande de altura Os voy a hablar de un deporte de altura Y os hablo de, pues, del parapente Porque resulta que aunque en la Vega Baja Exactamente no he encontrado ningún club He encontrado uno que está en Crevillente Que casi casi es la Vega Baja Y es un club que hace vuelos Se llama el Club de Alicantino de Parapente Es el primer club que hubo en la provincia de Alicante Se fundó en 1988 Y es un club que todos los domingos Pues reúne a algunos amigos Y hacen vuelos por la Vega Baja De hecho este domingo van a ir a volar por Rojales Y la gente que quiera verlo pues si se acerca a Rojales Verá el parapente a motor que es lo que hacen Oye ahora... entonces los que yo veo Por la, por la mata Son de ahí también, ¿no? Sí, ellos Mira, ellos vuelan Me lo explicó el chico Más es como en el triángulo Entre Orihuela, Torrevieja Y Santa Pola Y en toda esa zona Son las que ellos suelen volar Pero por aquí Por la Vega Baja Suelen volar por las playas En verano Pero con parapente Y también con parapente a motor Y en invierno Se vienen aquí a, al, al interior Y vuelan con parapente a motor Porque el viento No les deja Volar sin motor De hecho, <risa> Borja Hola, buenas Dime, buenas, dime Buenas Buenas, buenas tardes, sí. El último viaje Que hizo el Torrevieja Cuando pasamos por esa zona de cómo creyente? Borja. Sí. No, no, no, no, no. Yo, me, yo me he dado cuenta pero, pero si yo ¿Qué, me ha dicho, pasado, que ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te has más equivocado más nombre? Nombre. Alá, no alá, ha alá. Alá. Te has equivocado de nombre Eso pasa por ser educado ¿no? claro no, no. Bueno, pues, bomba, Señor Venga. investigador deportivo que, decir, El último viaje que hicimos con el vieja Al pasar por allí, justo sí. vimos un parapente Y me imagino que serían de los del club Que tú dices, pues, que estarían haciendo sus prácticas Sus pues, vuelos Supongo que sí, ellos Se, se reúnen los domingos pero además fíjate para que veas la importancia del club que fue el primero que se fundó en Alicante son los únicos que hacen cursillos de parapente, de parapente y parapente a motor de la comunidad valenciana homologados por la federación de la comunidad o sea que digamos que es un club bastante bueno y además a, a bastante nivel de hecho Para la gente que lo quiera practicar, tú fíjate o sea, how, much, que, how no, much no, how much no te puedo decir porque no lo sé lo que sí que te puedo decir por ejemplo es que solo necesitas estar bien físicamente y unas botas y ellos, ellos te ponen el instructor el parapente y el motor si lo necesitaras si fuera a hacer un cursillo oye, ¿y sabes jugar al teto? No sé. No sé si sabe jugar, no sé si no. pero es que desde esas alturas es muy, muy peligroso. Mirad lo que digo. La próxima semana Por que algo del tema. O si se agancha. Eh, eh, Emilio, piénsate seriamente la posibilidad de apuntarnos tú y yo a un curso de eso. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Los dos juntos? Sí, sí, sí. sí pero no revueltos. Pero Emilio, con fa con fo. ¿Eh? Con zeta de zapatero. O de cerón. Vale. Bueno, pues mirad. El que Pues se puede informar en el teléfono 608-4644-48 Lo repito, 608-4644-48 A ver, a ver, repite otra vez 608-4644-48 A ver, repite Y está aquí muy bien para todos vosotros Y al, y al que más se agacha que le os pasa André, Os va a tener Andrés Os va a tener Andrés Que es el presidente del club Que le meten el motor eh ¿A qué, ¿A qué altura? Sí, eh, Esos son las reglas del... De pero bueno un, respeto, bueno... un respeto al presidente del club, Andrés, por no, favor. No, no, por favor. Andrés Casanova, que aparte de ser presidente del club, y por eso lo digo, es séptimo actualmente, séptimo de España en el campeonato de España de parapente... Y cuarto hace dos años, y también han participado como personas del club, Juan Antonio Baños de Elche, Andrés de Crevillente, y bueno, son dos personas que dentro del parapente, pues, son algo ya grande, porque, vamos, cuarto a nivel español hace dos años y séptimo este año, pues yo creo que está bien, ¿no? Ya que está si muy bien, otro. está muy bien. Pues Oye, nada, si queréis y... disfrutar de ese deporte, ya lo sabéis. Oye, ¿y para cuándo la asociación del, del Teton Ball? <risa> Mira, la semana que viene tengo preparado una cosa Si me sale, que vaya a hablar del teto, fíjate No me quiero ni imaginar lo que El puede ser El teto como deporte ya. Sí, vi. ¿Qué tengo, tengo con tertulia de Debe ser como cultura, practicar la cultura del teto Debería ser obligatorio <risa> Se sentirá como deporte el para vos. la ciudadanía. Ah, el teto, el teto, el teto. No, no, no. O país impresionante. No, no, o paisa impresionante. <risa> bueno, bueno, bueno. No? Investigador. A ah, ver, ¿cómo, cómo nos sorprende eso? ¿Con qué nos sorprende El la teto semana? para Ahí. la ciudadanía queda muy bien, ¿eh? Claro. ¿Y lo jugamos en Albacete. <risa> Ay, señor. Ay. Bueno, hora de la tertulia. Hora de la tertulia. que un poco de orden. Empezamos ya con la parte de, de, de, de broma gastronómica. Son las 7 y 33 minutos, se nos agota el tiempo, así que vamos con esa tertulia. Vamos a recordar que solamente acertó la semana pasada Emilio. Sí, que la diciendo otra vez. ¿Otra ¿Quién acertó la semana pasada? Emilio. Vale. Clasificación? Tú pon la clásico. <risa> <risa> que la clasific... vale. Bueno, quería decir que la clasificación está encabezada por el investigador deportivo 7 puntos, le sigue el Menda Jesús Cerón con 6 Con 5 está Pedro Pagan y Emilio Ortuño, empate Acercándose peligrosamente Emilio, esto hay que sí. cortarlo de alguna manera Antonio Marí lleva 4 puntos, Antonio Sala 3, Alberto 2, Tony 2 Gracias Y de esta manera y con este orden, pero a la inversa vamos a empezar... La porrada. Tony Egiziano, Orihuela venidor. 1-0. 1-0. Antonio Sala. 2-1. Antonio Marí. 2-0. Emilio. 3-1. Bien, me toca decir a mí, hay que tener en cuenta que el Orihuela no ha perdido todavía en los partidos que ha jugado en casa por la mañana. No solo no ha perdido, sino que ha ganado todos. ¿eh? Así es que yo voy a decir, el 1-0 está dicho 2-0 también, 2-1 también, 3-1 también Pues el 3-0, no me queda otra Investigador deportivo Claro, como ahí deja tantos resultados Bueno, a ver 0-0 Torrevieja, onda, cambiamos, eh, cambiamos a la tercera división, el Torrevieja, bueno, eh, del Orihuela Avenidor no hemos hablado, después hablaremos porque son dos equipos, un derbi provincial con dos equipos que están muy parejos en la clasificación, solamente les separa un punto y el que gane pues ya veis lo que puede pasar. Una, Tor una pregunta, sí. ¿No, es, ¿no es televisado? No, no es televisado. No. ¿Y por qué? Pues porque no entraba dentro de los de las previsiones de Canal No. Canal No ya tiene unas previsiones hechas de partidos y este partido no entraba. Pero no, no es porque no tengan hinchas. <ríe> no, no, es que, no, no, es que es que el investigador la preguntó con esa intención. No, yo lo digo yo... porque, vamos a ver, me parece muy fuerte que haya un derby y que no sea televisado no, en la no, segunda división B. No, no, no B. solamente que hay un derby, que en eh, la segunda división B el único partido que se juega en dos equipos de la, de la región es el Orihuela Venidor. Bueno, pues ahí queda eso. Torrevieja, onda. Tony. 2-1. 2-1, dice. Tony, Antonio Sala. Bueno, ¿hay minuto de gloria o después? No, no, que haya minuto de gloria. Pues sí, <risa> lo que tú quieras. Si quieres ahora, ahora, si quieres luego, luego. Bien, pues hagamos el minuto de gloria. Primero, demos una buena noticia y es que la subvención municipal ha llegado, ya se ha dicho en diversos medios Hombre. y los futbolistas están ahora puestos al día con las nóminas que se les debían. Hombre, eso merece un aplauso, eh. Eso merece un aplauso. Bueno. Sirva esto también para destacar el trabajo que están haciendo y la entrega por los colores que están demostrando durante toda la temporada. Pues con esta inyección de ánimo y de moral van a recibir a Londa, un equipo al que se le ganó allí por 0-2 y que por cierto también está atravesando por dificultades económicas y en un, un partido parecido al del Burjasot, Dos equipos que están en la parte perseguidora de los puestos altos. Y que cualquiera de ellos En caso de encarrilar Dos o tres victorias seguidas Podría todavía meterse ahí en la lucha Vamos a ver si el Torrevieja consigue hacer lo que sabe Aunque nos diéramos ya por satisfechos Sin jugar, bonito, brillante Como se quiera decir Dando espectáculo, en fin, todas esas cosas Que consiga hacer lo práctico y que saque el partido adelante Así que voy a decir también pues, 2-0 2-0, y ahí destacaba Antonio Sala en La profesionalidad de los jugadores del de Torrevieja Me uno también a esa a esa felicitación a los futbolistas, a la plantilla en general, con cuerpo técnico incluido, pero también quiero, uh, de alguna manera, desde aquí mostrar mi agradecimiento eh, por la parte que nos toca a todos, que, que mejore la situación de un equipo como el Torre Vieja, al ayuntamiento de la ciudad, la concejalía de deportes, por esa aportación económica que siempre viene bien y que, y que a veces son clubes privados y que no tienen por qué, no tienen ninguna obligación pero que siempre se hace con buen gusto, creo yo, desde los ayuntamientos. Y ahí estaba esa, esa aportación, en este caso de Torrevieja. Pues sí, el agradecimiento al, al ayuntamiento siempre lo tiene, lo tiene por nuestra parte y por la ayuda que nos presta. Aunque los tiempos son difíciles, ¿sí? siempre se recibe esa subvención y que en, en este caso ha venido a paliar una dificultad económica que vamos a ver si de aquí a final de temporada... ...podemos resolverla del todo... ...con alguna que otra actividad... ...que sobre la marcha... ...vaya a de la directiva... ...hacemos recuento... ...Torrevieja, Onda... Tony ha dicho 2-1... ...Antonio Sala 2-0... ...Antonio Marí... ...3-0... ...y perdón... Eh, ...hago extensivo el agradecimiento... En, ...vamos, estoy seguro... ...que en nombre del presidente... ...y de la directiva... Eh, ...al ayuntamiento... ...que ha hecho Antonio Sala... ...porque siempre... Eh, ...ha colaborado... ...decisivamente... ...en la existencia de, de estos dos clubes... ...a los que nos estamos refiriendo... ...por supuesto que ...desde sí. aquí eh, mi agradecimiento... ...por supuesto... ...Emilio Torrevieja Onda... ...3-1... ...oye y también le agradezco a Pedro Ángel... ...que es amigo mío lo que ha hecho por el club... <risa> <risa> <risa> ...muy bien... <risa> ¿Y algo, ...algo de la cena Emilio... <risa> ...oye... oye. <risa> <risa> bueno. ...que los vinos... <risa> Ya está el enólogo 1-0 ya, ya estamos. 1-0 es el resultado que digo yo En ese Torrevieja Onda Y nos queda el resultado del investigador deportivo Adelante Si es que no me dejáis Luego la gente me riñe No, no decir no. el nombre del investigador deportivo ¿Cómo? ¿No? Yo, yo voy a decir otro empate Porque no creo que, no Esto, creo que pierda Oye, pero. pues hemos aguantado hasta marzo, ¿eh? 1-1 1-1 sí. <risa> Hasta que ha llegado Antonio Sala <risa> pero bueno, El más a... educado la Este la programa pasará la historia Bueno Sigamos y no recordarlo más Que a lo mejor alguien se la ha pasado y que no se entere es sí, un señor de Valladolid no, Tenéis que borrarlo de la grabación de internet ¿eh? sí, Si lo sí, vais a colgar, sí, sí. ojo, esa parte borrarla Sí, sí esa parte sí. hay que borrarla a Hay ver, que poner un pitido de esos de, de censura uh, o, sea que ah, o sea que voy a quedar yo como que digo tacos en sí, no sé. <risa> Teto, por ejemplo <risa> Le podemos quitar la capucha <risa> Bueno, en Balombano ya lo hemos dicho El Torrevieja no va a jugar, lo hizo el martes Pero sí el Almoradí Adelma sin fin es el último clasificado el rival del almoradí tony más tres antonio sala más cuatro antonio Marí. eso de sin fin ¿eh? mm -hmm. más ocho <risa> no te quedes con las ganas antonio di eso de que querías, que habías pensado de sin fin <risa> <No>, nada nada nada <risa> nada nada <Adelma> sin fin <risa> No, no, no. Te quedas con la gana de decirlo. Sí, sí. <risa> Emilio. Más seis. Me toca a mí. Más cinco. Y le toca ahora al investigador deportivo. Más siete. Bueno, pues ya está hecha la porra. Así es que dejamos ya el... Pues quedan cuatro de, minutos. De, o de, sea, de, que el sí. señor investigador que se quede... Bueno, eso será si yo quiero que se quede. Y sí, si no, decimos el nombre y. Sí. No, vamos a dejar que se pero, quede. Claro que sí. En realidad, yo no lo voy a dar. Es el presidente del Teto Fútbol. El investigador deportivo es Jesús Cerón Que sabe hacer. O sea, es ventriloquo que no lo sabéis vosotros, es una de sus facultades y hace las voces de investigador deportivo. ...pero esto quisiera que no saliera de la tertulia que tenemos nosotros... Sí, ...el investigador es otro de los personajes que no existen... ...además de Emilio... ...sí, sí, sí, sí porque... ...el vez, que Emilio no existe... ...y le llevan no, a preguntar, pues tampoco claro, el aquello, investigador... ...aquello pasará a los anales de la tertulia... Hombre. Emilio, hombre. ...emilio, según un oyente... Que hay, ...la lástima es que ese email yo no sé dónde estará... ...porque me gustaría haberme lo guardado... ...pues sí, porque... sí, ...sobre todo por saber el nombre de aquel oyente... ...que preguntaba <ríe> si Emilio era real... ...o era un personaje que yo me había inventado para el programa... <risa> Soy real sí, si nos sigue escuchándolo, Tan invitamos real que, a que cena Y bebe vino No, no, que, que debía de cenar y beber vino Nació en Tetoin. Por cierto, hoy no hay publicidad del jamón Y de las copas y todo eso Ah, por favor, ¿cómo se me había pasado? A ver, a ver si no lo quitan A ver, Emilio A ver, ¿qué jamón tenemos para hombre, por ahí? Eh, hombre Hombre, ¿cómo, Patrocinado ¿cómo no, por Dialsi. ¿Cómo nos vamos a ir con el, un jamón? Que sepáis una cosa, a, un momento. Que sepáis que eh, el tema del jamón lo, lo va a decir, lo va a soltar Emilio, sin la chuleta, no la tiene delante. Sí, sí, lo, Ay, lo y voy, y voy a tirando. decir de memoria, porque es que además, yo Las normalmente pompas, no ¿eh? digo chuleta porque digo lo que siento, ¿no? Esto es un jamón de maravilla. Esto es un jamón que, vamos, es de lo tomas y te dan unas ganas de seguir repitiendo, pero reitero lo del otro día yo mmm, estamos dispensados inclusive en los, en los viernes de Cuaresma. ¿eh? y no pecas o sea que tú puedes ir perfectamente Tony a comulgar que no te va a pasar no, nada pero si sí es que no voy a ir ¿y por qué no vas a ir a comulgar esto ahora que tienes la oportunidad de salvarte yo soy de Tetoin. no lo convertimos bueno pero el jabón bueno el, el jabón que es una maravilla sí, el jabón, un jabón de cojones bueno en, eno de pravia ¿eh? ¿Qué, qué? Es un jamón montenevado, <risa> <risa> uh, di, coño. dime lo abonico. Bonico. Pero claro, el jamón no sería nada si te lo tomaras así a palo seco. A ver, a ver, ¿qué más hombre, hay? ¿qué más hombre, hay? hay un vino. <risa> hay, un, hay un vino... ¿Cómo <risa> Esto. Hay, hay Un, un vino, vino donado por Escribano. El donado por Escribano, que es una maravilla. Es un vino extraordinario, que así como tú te lo tomas en Jesús el vino en uno en unos vasos en matón. aquí nos tomamos en unas copas balón balón donde ay, puedes, balón balón donde balón. puedes aromatizar mm. los, los, los, los perfúmenes ay. que eso es, es una maravilla vamos que las copas y el vino van en su estuchito y el curso perfecto, de enología perfecto, perfecto. va todo perfecto y yo os invitaré cuando me toque todo eso a que me veáis que sepáis como te lo comes <ríe> que, que, que, que sepáis una cosa que Emilio ha dicho todo eso sin ningún guión delante. Qué sí, bárbaro, ¿Eh? qué bárbaro. Sí, sí, sí, bárbaro. sí, sí, sí porque eh, otra semana le dejaba el guión, que luego decía lo sí, que le daba sí, la gana, sí, pero el guión ahí estaba. Sí, sí. Oye, Emilio, estoy Dile, interesado Rey. en hacer una tertulia solo del teto. Pues <risa> sería, inter sería interesante saber. Un qué? especial teto. Exactamente. <risa> Esto, y y pues, la podemos ir agachándose uno <risa> y el que más se agache. <risa> <risa> bueno, Emilio, para terminar, <risa> ¿para pa pa ganar el origual al venidor? Pero al igual le ganas no, seguro, acabo de darte un 3-1 como resultado. Va a ser un partido interesante. 20 segundos. Un partido interesante que vamos a ganar con, con, se, con seguridad. Tú. Venga, ya puedes cortar. Venga, Voy a... va, va. <risa> bueno, buen fin de semana a todos. Nos despedimos. El lunes volvemos en Onda Deportiva a las 3 y 5. Adiós. Venga, venga.